Acá adelante, allá en el fondo, hay una banda de gente, perro. Mal, mal, mal. Gente de todos lados. Ay. Esto es así. Una noche más. Oh. We